La Asamblea contra el TAP apoya rotundamente la ocupación, a la gasta asambleada del casco viejo y al gasteche saspicatu. No solo porque saspicatu ha sido el lugar donde nos reuníamos periódicamente en Bilbao, sino por dos razones sociales fundamentales. Por un lado, porque la Asamblea contra el TAP no se opone solo al tren de alta velocidad, sino a todas las formas de desarrollismo, incluyendo el crecimiento urbanístico desaforado, y sabemos que la ocupación es una forma de luchar contra él. Por otro lado, porque en Bilbao el proyecto del TAP supondría acelerar el proceso de mercantilización y espectacularización del espacio urbano, especialmente con la especulación del suelo en torno a la intermodal proyectada para Abando. Ante estos planes que afectarían de lleno al casco viejo, la ocupación constituye, una vez más, una forma de oposición social.